Unidos por una misma razón, si、sí、se puede, el gobierno no nos quiere, no es el gobierno que se espere, ponte listo plebe, también usted, señora, porque ya llegó la hora de enseñar m a s c o r a y también los ilegales, los m i l l o n e s que salieron protestando en las calles, y todo por un mismo movimiento, y nos preguntan que qué estamos haciendo, asegurando mi futuro, y en el futuro mis hijos digan con orgullo si se apuro. Como Pancho Villa, ha llegado nuestro día. Prefiero morir de pie antes que vivir de rodillas. Y se siente la energía, la raza, descendiente de miliano Zapata. Porque un soldado solo no se mata. Primero muere defendiendo toda causa. Y la historia se repite siempre. Y lo bueno es que mi gente no se vence. ¿Eh? De lo pasado a lo presente. Y como siempre, la bandera fuera enfrente. Es tiempo de revolución. La economía de este país, si algún día latinos no había, se pondría crítica la situación. Somos el corazón de esta nación, somos el Slan, el México de ayer, el mismo de mañana va a ser. Vas a a b e r a qué a México, y te aseguro, van a ver puros latinos otra vez en el futuro. Te lo juro, no le hace c u á n t a g e n te lleven presa, no más nos siguen dando más fuerza. Y la prensa nunca dice la verdad, a qué venimos a este país. A trabajar y tratar de mejorar, pero te tratan como que eres criminal. Este momento no nos pasa, revolución de la raza. Es tiempo de revolución, porque somos nosotros contra la migración. p o n g a n atención con todo corazón, porque ya llegó la hora de cambiar la situación. Si se puede, es tiempo de revolución, porque somos nosotros.